¿Qué pasa? Muy buenas, esto es el desván del rock. Y otro viernes más en que los malvados rock and rolleros nos volvemos a juntar para escuchar buena música. Y a mi lado, como siempre, el que no puede faltar, el arqueólogo del rock, el Indiana Jones del metal. ¡El Talibán! <ríe> Aquí está nuestro、vamos? amigo Espi. ¿Qué pasa, Peña? Esta noche promete. Esta, Esta noche, noche promete e va a ser una noche muy intensa.、Venimos、una noche de rock and roll. roll. Pero cargadísimos de muy buena música de todos los estilos. Y Emi. Principalmente nos、uh, tiene hoy preparada una, una cosita, una, una cosita muy, especial. Muy, especial, muy especial. Una banda que seguro que no la vais a conocer. <risa> una letra de un grupo, vamos, seguro que no los lo conocéis para nada. <risa> y con vosotros. El señor de las teclas. La mano negra de las teclas. Esa persona que nos dirige y nos controla. A mí me está dando miedo, e s p í Ese señor que sin él no podríamos funcionar. Y hoy viene además de negro. Men in Black. ¡Señor b o q u e Sigo con la sintonía. ¡Sí! Gabón, malvado r o c a n r o l e r o s Gabón a todos los oyentes de Sintili y Giratia. Gabón a todos los oyentes de Gulski y Giratia. u f me estoy emocionando con la presentación、eh, que me ha hecho hoy. s e ha venido arriba, ¿eh? Se ha venido arriba el e s b i Yo creo que le han echado aspirinas en la cerveza. <risa> Ha empezado gritando, ha empezado a sacar palabras de esas que ayer sí, se sí, le dio el diccionario. Sí, sí. Está con el micro en plan Lemmy con el de motor aquí, con el m o t o arriba. con la garganta. Tiene, está, bien exacto, ¿Es esquilada? Es para abrir la garganta, por eso. ¿Qué, por, ¿qué te ha pasado? Eso, ¿Qué te te pasa h o c ó m o has venido? Es que yo tengo estudios, ¿eh? Tengo... Y ha venido con la m a n e n a suelta. Ahora s de un euro. a n t e s e r a n de 100 pelas, ahora es de un euro. ¿Sabes? Uno tiene su cultura. ya No solo musical, sino también de la otra. Daya, pero es que hoy has venido, vamos, rompedor, ¿eh? Es que hoy tengo ganas de. Petarla con que la de, música. Después de 70 programas, espía. Pues yo creo que la semana que viene la dejamos solo, ¿eh? Sí, sí, como sí, vengas o sea. con esas ganas, vamos. Es que, bueno, hoy es que, como me habéis dejado visitar un montón de países y he encontrado música que os va a parecer increíble. Vale, yo ahora tengo una pregunta. ¿Vas a hablar más que otros días? Sí, no, no,、pues、más todavía. No me dejáis, cabrones. Yo, como dice e m i y es que estoy fuera de casa y no me dejáis hablar. Bueno, que nuestros oyentes quieren escuchar un poquito de rock, aparte. quieren escuchar metal, quieren escuchar un poquito. Eso es. Hoy no vamos a hablar mucho de, de muchas cosas. Sino... Hoy vamos a hablar de todo, ¿eh? ¿Cómo? No, vamos, no, vas a hablar. No, solo quería decir que son las s e c c i o n e s habituales que tenemos、sí. habitualmente y poco más tenemos que, que contar sobre eso. Entonces,、pues、solo una, un inciso pequeño.、Eh, bueno, a la gente que tenga pensado n ir a leyendas y tal, y quería ver t o q u e o b l a y lo siento por ellos, pero no van a poder ver porque no van a tocar. Se acaban de caer de cartel y van a, en su lugar van a poner a Picture. Coño, los Pictures también, hombre, sí, hostia, yo ya los Tokio Blade. Ya se ha visto sí, sí, sí, y sí, sí, sí. muy bien en directo, ¿eh? muy bien. Y eso, pues, como anécdota, de un poquito de, de conciertillos. Y... ¿Y qué le ha pasado a Tokio Blade? ¿Se sabe algo? Pues no tengo ni idea, pero solo ponían que se caían del cartel y, y poco más. La ver, semana no, pasada pusimos Tokyo b l a d Por supuesto.、C、casualidad. ¿Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Eso como anécdotilla. Menos mal que tenés i memoria. Y, y eso. Y nada, pues vamos a ir con un clásico, un clásico bruto. Un, no, clásico, un clásico bueno, ¿eh? Un clásico de bueno. q e una de mis bandas preferidas de mi niñez, por decirlo de alguna manera, o de mi juventud, más bien de niñez ya era, ya era joven ya en esa época. e r a s un niño. ¿Eh? Eras un niño mayor. Era un niño grande, era un niño grande. <risa> a mí siempre a mí. me han parecido un poco light. Pues mira, es una banda que para mí es una de, Mira, fíjate. es una, Un grupo de chicas.、Eh, vete a tomar por el culo. ¿Se puede decir culo? No.、Eh, se puede decir vete. Eso, vete. Es, para mí lo tengo que reconocer. Mira, yo sabéis que peco un poquito también de, de cañita también. Me gusta la zapatilla, pero tengo que reconocer que. es... Esta banda es una banda para mí de culto. Tiene unos discos increíbles. Y tengo un respeto a este señor, a r o d Atkins, increíble. Ha hecho unos discos maravillosos. Y el tío sigue, después de l puto cáncer que tiene, sacando varios discos en solitario. Y dice: Si me muero, quiero dejar como legado. ¿Pero ese... de quién estamos hablando? Que la gente todavía no se d a cuenta. Sí, ¿No, el... ¿No lo has Rod... dicho? Cuando dices las palabras r o d Atkins, es sin ó n i m o de Pretty m a k e Ah, vale, vale. El cantante, el líder. Mira, yo, Pretty Mains,、eh, con 14, 15 años, que sería cuando, cuando sacaron este ese primer disco, estábamos pasando por un. Bueno, Verón, que es un barrio de aquí de, de Rentería, y lo tenía alguien puesto en, en el caseto, y era la entrada. Y esa entrada tan. tan Tan fuerte y tan esto, y flipamos todos. Fuimos rápidamente donde él. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pretty Mains. Lo que pasa es que a mí me pasa, sí, pero tenían las portadas muy psicodélicas y parecían eso, como muy. Como u y rara, ¿no? Que, que, Decías, no, esa portada no me la compro. Que, que tú. De colorines. Si te ponen la portada de los Nazaret. Con la、Hostia. música de Pretty Mains.、Um, <risa> Ahí sí que y te,、si、te pone la puerta de Nazaret del No Man City、claro. con, con su disco. Tampoco cuadra, ¿eh?、Pero、no mira, cuadra. Es e que s que. no cuadra nada. Con las guillas. Bueno, ¿eh? con las navajas. Pero es que no cuadra. Entonces,、eh, lo, por eso no te puedes fiar. Pero como nosotros. Éramos tan pobres que solo escuchábamos cintas grabadas. ¿Crabadas? Nunca vimos las portadas de los Pretty m a i n s Cuando llegaba el Discoplay.、Sí reco sí、para recortarlas y para ponerlas recortarlas en y la grabada. Para ponerlas en la cinta. Sí que hay que reconocer que bueno,、eh, no, la música no hace justicia a las portadas. Bueno, Las portadas son, pues, a ver, no son las más bonitas del mundo. Pero los discos son todos de un nivel impresionante. Y sí que es verdad e estoy con, con Emi. De acuerdo. Gracias, e Spip, una vez estamos de acuerdo. o、no, c h ó c a t e、no, no. amigo! Ahí, ahí. Es que, para mí es una bandaza y es, mira, desde los grupos de, empezaron e siendo jarroqueros, pero el tío es que lo bueno que tiene, el, sobre todo el segundo disco y tal,、eh, ese Feature World, que para mí es uno de los mejores discos de la, de la historia, pero a diferencia、eh, de las pocas personas que se han atrevido a jugar、eh, con varias voces a la vez y lo haciendo、Ajá. lo mismo él solo. Sí, sí, sí. sí y sí. esa voz、eh, más aguda y esa voz más ronca. Todo lo hace él. Y, es que, y ese juego de guitarras rápidas, ese metal europeo que se nota la diferencia, es, es brutal. Es brutal. Bueno, ¿damos oportunidad a la gente de que escuchen el tema? Sí, y, porque llevamos 10 minutos de programa y no hemos escuchado nada. ¿O vas a cantarlo t ú e s p i t Bueno, ahora, cuando no nos salga nadie, porque yo. ¿Te igual dejo igual el micro ó abierto? ¿Quieres hacer hoy karaoke? No, porque <risa> no sé si sabrá la audiencia que aquí en Rentería ha caído unos granizos de cojones. Y, ¿Y, y, bueno, te, y, y te... no queremos que pase lo mismo. Otra vez. ¿Qué tiene que ver con tu voz? <risa> Venga, p o n ahí, back to back. ¡Joe! ¡Joe! ¡Qué temazo, tío! Aquí、Increíble. gritando, gritando los dos. Pasote. Mira, Emi, muchas veces sabemos que no estamos de acuerdo con. No nos gusta o tenemos diferentes tipos de, de gustos, ¿no? Pero sí que en esto podemos decir que los dos estamos de acuerdo a tope. A sí, tope donde lo vaya. Porque es, es un gran tema y, y ha pasado a la historia, tío. Ha pasado la historia. Mira,、eh, tengo también, y me habré traído algún día, y, pero no, lo, eh, no eh, De los Hammerfall hacen una, una versión de este mismo tema, pero claro, no es, no es lo mismo, ¿no? Pero es, es que ese tema es increíble, tío, increíble. Y sobre todo, tío, cuando te coge con 14, 15 años que lo escuchas y estabas e s c c u habías más... h a escuchado más Harrock, ¿no? Esto te abría la mente, tío, te abría la mente. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo ver, sí, yo también tengo que decir s s p u é d e algo.、Que、aparte、no. aparte <risa> de Sinciliquirratia y, es. y de. De Gusquirratia. No, las que no me dejéis poner, cabrones. <risa> esto va a ser el programa de geriátrico, tío. Porque lo que viene ahora también, no, no sé. O sea. ¿Qué me habéis traído hoy? Perdona, pero esto de geriátrico, mis cojones. ¿Y se puede decir Oye, el mis... no, no se puede decir mis. ¿Se puede decir geri metal? Se puede decir geri、hey、metal. ¡Geri! h e a d y h e a d y h e a d y g e r i ¿De geriátrico? No. h e a <risa> d y h e a d y Metal. No. ¿Qué día a... me vais a dar? Estamos hablando. Una buena banda, pero un mejor cantante. Y ahora os voy a poner en tesitura, porque. Di el grupo y luego hablas. Siempre dejas a la gente ahí. Claro. ¡Tatán! Para que no se vayan del programa. Hablas, te hablas, hablas、historia. y la gente no se entera de qué grupo estás hablando. Por eso, no. Empezaba a jugar con, el, con la historia. Buena banda y mejor cantante. Vamos a hablar de una banda germana, una banda de hard rock, hard rock heavy metal, sobre todo hard rock. Una banda que ha pasado varios cantantes muy buenos, pero Johnny Goeli. Y ahora ya empezar é i s a conocer quién es. Estamos hablando de Axel Rudy Pell con Johnny Goeli, cantante también de hardline. Diferentes bandas que he tenido. Y estamos hablando de uno de los mejores cantantes para mi gusto. De este tipo de, de sonidos jarroqueros. Y bueno, pues, ¿qué decir de este hombre? Pues impresionante, una voz impresionante. Tocaron en Burgos hace poco tiempo, han tocado en Barracho. Y si os gusta una buena voz con un buen guitarrista solista, vais a disfrutar con esta banda. Venga, pues vamos a escucharlos. No sabemos quiénes son. j e los e dicho Axel r u d i p e l Axel r u d i Pell, ya lo he dicho. Sí, porque sí. Si no es ahí a la gente, que vamos. Qué tensión, por Dios, qué tensión. g o s t n t e Noir. Se masca la tragedia. a g o s t n t e Noir? The... No. Pues bueno, pues. Ghost o sea... in, in the, the, the black. Noir, black. ¿Qué? Noir. Noir.、Eh, sí,、el、black. Negro, es negro, pero en francés. francés. O sea, ¿qué estás mezclando ahora? ¿Las traducciones también las vas a hacer tú preto, de inglés a francés? Pretos en portugués. Pretos. Preto. Ah, bueno, bueno、pues、sí, Y、no. Ghost es fantasma.、Y、es que portugués. El solo... fantasma negro. En, portugués en la oscuridad. De... Solo,、ah. solo conozco buenas tardes. Bueno, pues yo te voy a decir buenas noches y voy a poner la canción. <risa> o sea, para pa, pa llevar 20 minutos está la cosa muy m a l Yo no sé qué aspirina, h e s t o m a d o yo e s t e y este, ¿eh? <risa> Hoy a Spacey se le está poniendo, como ha venido con la melena suelta, Me se le está poniendo en, los pelos de puta. p ¿eh? de todas formas, qué voz más. Para mí más es buena, impresionante. ¿eh? Para mí es impresionante. Yo digo, es que, mira,、eh, siempre he dicho que a veces no todos los álbumes de, de Axel Rudy Pell han sido una bomba, ¿no? Pero de, y reconozco que a veces suelen ser muy lineales. Pero es que lo que hace grande un tema es la voz. La voz, la voz de Johnny Goeli. Es que creces,、eh, engrandece una canción. Sí, porque q u é pasa? ¿Que Sepultura, por no、bueno, t i e n e buena voz, no puede tener buenos temas? No. Bueno,、eh, sí.、Pues、sí y o yo... lo digo que no, porque si, si me preguntas, digo no.、Pero、si me miráis así, ¿Tiene me voy a callar、eh? de buenos álbumes. Me voy a callar de aquí. ¿En hora... ¿Puedo estar hora y media callado? No. No,、eh, a <risa> ver, y, y te damos un par de euros para que tomes una v i r g e No, pero yo me refiero a esas voces, joder. Es que llena como Dio, son esas voces tipo Dio, que llenan todo, ¿no? Que, que, que esa misma voz, solamente cantando ya, tapa todo s lo s demás, ¿no? Es increíble, tío. Es que sí es... me ha gustado muchísimo. Johnny venía... Goelly, tío. Johnny Goelly, si lo he escuchado con Hardline también, increíble. Su, su otra banda, ¿no? Su banda, vamos a decir,、eh, en principio、eh, creó esa banda y es su banda original, con gente brutal, tienes ahí un guitarra que tiene otras bandas, se llama Alexandro El Vecchio. Y bueno, pues una puta burrada. Pero sí que es verdad que j o n n y g o l i a mí con Axel r u d i Pell, o s temas, no, te voy, no, no os voy a decir que pueden ser monótonos, pero bueno, pueden ser en algunos casos lineales. Pero la voz es que llena e a canción. Llena, llena, llena. Es, es que es. Es, es la, la mejor definición. Llenar, tío, llenar, sí, y sí. Y para sí, mí sí. es uno de los mejores cantantes dentro de este tipo de género. De sonido. Bueno, pues a mí algunos me llenaban más que estos, son los que vamos a escuchar ahora. Antrax. Bueno, ¡Hombre! Vamos a darle un poquito de, de v i d i l l a Vamos programa, a dar un poquito de programa. No vamos a aspirar a la última media hora para meter. A ver, tampoco es caña. Vamos a ir subiendo un poquito las la, la revoluciones. Y no me digas que Antrax no llenan. Llenan a e s t o s estadios, no solo. No s o、no, n o el aire que escuchamos. A ver, señor Amo y señor de las teclas. <risa>、eh, Joder,、no、vale, Torquemada. No me tienes que convencer, porque yo soy fan también de Antrax. O sea que. Y me parece una banda cojonuda y un directo impresionante. O sea que vamos pero, a ser con él. Pero Ay, yo, perdonarme los dos, pero es una banda que no ha podido mantenerse. Discrepo totalmente. Señoría. ¿Cómo que no ha podido mantenerse? Sí, no está ahora mismo. Sí, están. Está. Pero, ahora están pero, otra vez en, en la casa. Claro.、Cristal. Ahora, en este momento. Hacer una mala temporada, sí, pero como muchas otras bandas. Y, y para、pues, mí, la voz es yo y Belladonna, está claro. Y John Bush,、eh, buen cantante.、Eh, cantante de Armour Insight.、Ah, Belladonna, Belladonna.、Eh, pero todo el mundo va a. Si le preguntas a cualquier persona、eh, que le gusta el heavy metal, ¿qué cantante da en tras? Pues、está claro, es belladona. Y el, Jan, el show del Scott a y l e n el、sí, guitarrista、sí, sí, también. Sí, sí. Y la época antigua de las bermudas, de las bermudas de colores, y, y la sale, gorra a t r á s Y el cartel que ponía, ¿no? Y cosas de claro, esas. Con s s a el Statue of Forever, el Amon d e Living, eso, es, eso, la camiseta del Mossy Tap, el tío temblando de frío con la gorra. Eso, haga marca. Yo temblando una... de frío, yo creo que era el mono, ¿no? Sí, bueno, <risa> podría ser, pero en este caso ponía un、pues, poquito como si fuera nieve y esas cosas. <risa> nieve, y, sí. Nieve, pero de la otra. <risa> pero bueno, no digas que Vamos, han girado con todo Dios, han tocado con todo con o t Dios o Con todo, sí. d todo, en todos los festivales durante 40 años. Esos que son de l o c y... h e n t él, 83, 84. Uh, 84, sí, 84, sí, se crearon en el 81, sí, pero eso empezaron、Yo、a crear las tiendas l e n y con Villadona otra vez y puta burrada. Sí, sí, tenido, el Food Force u e c o las metas del 84. He tenido la suerte de verlos con todos los cantantes, salvo el primero, el Nick Turbin. Es、no. el、eh, n e o Fue en el primer disco, en el Fist u o r c e Metal, por ahí.、Eh, es el único que no he visto, pero mira, incluso con un chaval,、eh, y os voy a decir,、eh, fueron, tocaron el Cobeta Sonic. Ajá.、Uh -huh. Y trajeron a un chico, era muy joven, con una voz a lo j o e y Villadona.、Eh, se supone que iba a grabar el siguiente disco él, un impas que le echaron a John Bus y tal. Y no llegó a grabar el disco al final, pero hizo un bolo. Y fue una puñetera burrada, para <risa> mí lo hizo genial, la verdad. Las cosas como son, y dices, hostias, Joe y Villadona con unos cuantos años menos, con más potencia de voz, evidentemente. Pero brutal. Y con Joe b u s los he visto, y con Belladona los he visto varias veces, y me parece una puta b u r l a a s í q u e siendo Anthrax. Pues vamos a escucharlos con Belladona. Vamos allá. Pero no ahora, sino Pero... el tema antiguos, con Scott a l l n con Charlie Benante, Fran Bello,、no. y bueno, para y Dani... mí uno de los temazos. Porque... Y estaba Dan Spix, ¿no? <risa> Todavía. De... Pues porque lo tiene todo, tiene un principio de bajo brutal. Tiene mucha caña ese tema. Tiene muchos, luego hace unos contratiempos. Hacen ahí. que van como descompasados, pero bueno, que lo hacen queriendo. Con unos guitarrazos y vamos. Subir el volumen, aunque, sea, aunque no hayamos hecho media hora de programa. Ir subiendo el volumen、pero、de l o s cosas. Es tema. Got the Time. Y mítico videoclip. Antras d Got the Time. me Digáis es que esto nos hace saltar, pero se ve, aquí se ve perfectamente cómo empezaban a unirse el punk y el metal, ¿eh? cómo estaban empezando a crear ya algo, algo nuevo. ¿eh? Emi, eso h Emi, e se llama ya sabes tú, crossover, hardcore, llámelo como quieras. Sí, pero, pero es que se ve aquí se ve per perfectamente en esta banda, tío. Como había joder, más punkis en l o s a n t i n o Werley o bandas de esas que también. Tiraban un poco al, al heavy, ¿no? O sea, se, se iba notando, se iba notando, se iba notando. Es la parte americana, yankee, de, ahí es donde se empezó a mezclar. Aquí sí, en Europa、sí. no ha habido, en Inglaterra no ha habido un, tanta mezcla no, así. No, es, es verdad. Esto ¿no? es más, más todo, todo pero, americano. Pero es que luego el resultado de estas bandas fueron lo,、eh, bandas como Green Day, que, que、oh, ya pero, tenían pero los dos con más son, rapidez. Hombre, pero eso s n moñas. Porque son más modernos, porque han pasado más años. Modernos.、Eh, esto, mira, Antragas llevan más años que Carolo. Años a. No,、eh, no, te digo Green Day, no te digo sí, por antras. O sea que, sí, sí, sí. Green Day pero, es una evolución de esto. Pero para es que una no, evolución de esto, yo, yo totalmente. No, yo no、acuerdo. diría eso. Yo creo que es otro sonido que se creó más en la zona esta playera.、Mm. Mezclaron un poquito el rollo surfero con un rollo un poco ese punk rock ahí, cansando fisteras. Con lo suicidal. Vale. Pero suicidal era más, más serio. Es que más hardcore, eso sí que era más hardcore. Más ¿eh? hardcoretas hardcore. a tope y vamos. Una banda con unos, para mí, un respeto de la leche. O sea, bueno, vamos、pienso. a meter miedo a la gente. Venga, vamos con los de Atangel.、Eh, miedo, miedo. Cualquiera que dice miedo, la palabra miedo, no, hombre. Una, es una banda. d e que estamos pues, hablando de estadounidenses y transmetales.、Claro, pues、ves, una banda también antigua, del año de 82, 83, ¿no? Será esta banda. Y, 82, pero, sí, sí, qué bien lo hemos atado, ¿eh? Pero, ¿ves cómo te.? Pero El sonido ya es. El sonido es pero es también San Francisco. Pero es otra、sí. manera. Es un sonido. De, Más sí, duro, no más, podemos. Sí, más macarras. Más Esto macarras. es más trans metal de, de esa zonita,、claro. un poquito. Y bueno, pues la verdad que. Son una de las bandas esas que. Yo creo que con la edad han mejorado. Han mejorado porque han sacado unos discos brutales últimamente. A mí me parecen geniales. Yo los he, yo los he visto en directo cuando ya son más maduritos. Y unos discos, pero una puta pasada. Este sí que vamos a poner un tema de un disco、eh, para muchos de culto. Que es el Ultraviolence de Death Angel. Y el tema sería. Del el, primero. Del primero. Del 86. Es q u hay una demo antes. Y nada, es un, el tema se llama Evil Priest. Y bueno,、pues、realmente veréis que la producción no es la bomba. De aquellos años, pues como un diablo. Pero también. De... Ya se notaba la gran calidad que tenían como banda y ese sonido. Además, bandas de culto. Me está recordando a esas grabaciones que tengo de Floch and Jetsan. c l t r a los, claro, los primeros que, que, que hemos puesto. los primeros que hemos puesto. Muy mal grabados. Pero, o sea, bueno, muy mal grabados. Eran la, las condiciones、pero、que había. A era, años. Pero a lo mejor era el sonido que querían tener t a m b n o no, no. Era la tecnología no, no, que había. Era lo que había entonces e m i Ahora、no、grabas eso. Ostras, no, suena, suena ruidoso. Y, y gracias a que por lo menos se ve una compañía como r o a d r u n n e r en su momento, con el, el matrimonio de estos, los Zazula,、uh -huh. el de Zazula, y bueno, que por cierto han muerto los dos. Y hicieron mucho por el transmetal, ayudaron muchísimo. Han, han grabado, bueno, son cuando se murieron ellos, t o s los miembros de Antrax, toda, toda la panda del trans estuvieron con ellos, apoyando, porque es que han sido los grandes lanzadores de, del transmetal de, de esa época. Lo, lo que más importa es eso: que en el 87, pues eso, los medios de grabación eran.、Pues、era lo que había. Muy analógico, por decirlo de alguna manera. Y sonaba así. El、es. tema Evil Priest. Y A ti, e s p i te traía Petrimain recuerdos de la juventud. A mí me traen estos.、No, pues、Escuchábamos、pues, pues, mucho de esto. Pues por eso se ha traído. Para que a, a la gente que le tenga reminiscencias de origen del trans metal ahí, pues. En estado puro, ¿no? Yo iba a decir puritano, pero sí, en estado puro es verdad. Pues mira, estos son unos de los orígenes, unas de las bandas primigenias del trans metal americano. ¿Te vas de cómo salió de.? O sea, ¿qué influencias tenían esas bandas para luego ellos poder hacer eso? no? Quiero decir, porque、eh, tú no escuchas,、eh, yo qué sé, What a Snake y luego haces esto, ¿no? O sea, estos tenías que escuchar más, más Motor Hit, digamos. Estos es ¿no? más creaban. Eso es.、Eh, pero bueno, yo, ese, ese dilema. Lo he pensado y le he dado muchas vueltas, pero pienso que esta gente, pero igual que lo que dices tú, Wet Snake y todas esas bandas, ¿por qué te crees que se llaman los orígenes del metal? Claro, porque. Hay... Ya no digo heavy metal, del metal, porque ellos han creado sus, sus estilos. Eso es, eso es. Unos eso. han orientado más, pues les parecía igual, muy suaves Wet Snake. Y a otros le dicen, pues, joder, ha v s t o lo que me gusta. Pero、y、todos crearos... estamos influenciados hasta por los anuncios por de televisión. claro, para poder hacerlo. Sí,、lados. pues, por、pues, supuestamente, habrán de las bandas más pesadas, de las bandas más. Machaconas en el momento, pues yo qué sé, pues podrían ser algunos Black Sabbath o Motor o lo que sea. Motor, ¿no? yo creo que Motor abrió mucho, abrió mucho camino al, al transmetal. ¿eh? ¿Y, y Motor gusta a los punkis e y a los h e、sí, a v i e s sí. Es、pues、una banda que, que, que siempre ha e s t a d o ahí. Y alguna ya lo hemos comentado. ¿no? Es una banda, pues, j o d e pues que sí, que nadie va a. ¿Cómo, vaya... ¿Cómo se decía? De, demasiado heavy para los punkis e demasiado... y demasiado punky para los h e a v i e s No, yo nunca diría que sea demasiado p u n k y para los h e a v i e s Para el otro no lo sé, pero para los. Yo, para esto, no diría yo que precisamente es así. Hombre, para, para lo que era para el heavy puritanismo, era una balda que los motos rompían mucho. e h Pues yo, mira, ¿sabes? Después de haber hablado con muchísima gente y de haber conocido mucha gente de diferentes ciudades, porque si hablas de un mismo sitio, igual puede ser que esté sesgada la información. Yo creo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo que le gusta j a v y Meta、hit. le gusta Motor h i t Motor h i t es que es increíble. El motor Habrá hit, poca、sí. gente que no, no digo que no. Es el macarrismo que tenían. Sí, sí, sí. Incluso,、sí. es que, es que Lemí además se encargó de eso, ¿no? De no ser de nada, de ser, como decía él, yo solo hago rock'n'roll, a d ¿eh? A mí no me venga a h con chorradas de etiqueta, que yo solamente hago rock'n'roll. a d Pues yo creo que eso, por parte, es una actitud, es la actitud correcta, porque él no se ha casado con nadie, hablamos musicalmente hablando. Y sí que es verdad que. Pero todo el mundo l o ha tenido cariño. Respeto. Cariño y respeto. Cariño ¿no? y respeto, o s sea, e lo ha、sí. ganado, pero ¿por qué porque p o、no、es un、eh? tío. Y, y además no es un tío que ha ido. Legal, legal. Ni legal. comiéndole la, la cabeza ni la oreja a nadie, ni diciéndole, pues qué guay eres o qué simpático. No, no, no, no. no, no. e l tío era así, era su carácter, era su forma de ser. Y. Pero la gente ha era... es... apreciado eso. Pero es como un tipo Rosendo, ¿no? Sí. A Rosendo s es... é el... t e puede gustar más o te puede gustar menos? Pero el respeto que se le tiene en el, en el mundo rockero, en el mundo metalero. No han tenido esa chulería, entonces eso, eso lo, también les hace, les hace a, ser más normales. Rosendo se, le, se le, le respeta todo el mundo, tío.、Porque、todo el mundo. Son gente que. Mira, es lo que pienso, ¿eh? Que son gente que han ido y han creído siempre desde un principio en lo que hacían y han sido ellos. Sí, no sí, se、tío. han vendido a modas, no se han vendido a. A formas de vestir, a discográficas, a historias, sino han sido ellos mismos. Entonces, eso, aunque al principio cueste un poco y sea, parezca que sea duro,、eh, la gente te ve cuando eres legal o cuando eres. Joder, ¿de qué vas? Sí, mira, a h o r i d a Me está viniendo a la cabeza que ayer tocaron en el a n z o k i de Bilbo Tauri s u r d o Ostras, Tauri. Otra, Aurora. Sí, sí, Y su hermano n ¿no? estaba. Sí, sí pero bueno, o sea, otra chica, bueno, otra chica, otra música, pues que ha ido a lo suyo ha ido a ido lo s、sí, u y o、sí, y también、sí. es una chica que se ha ganado el respeto de todo el, todos los rockeros de este país. Sí, de, sí, totalmente tuya, de acuerdo. ¿no? Totalmente. Mira, me estoy acordando de una anécdota que contó una vez Rosendo en, en un programa de radio, que decía que él, él siempre ha sido un, un guitarrista de Fender y la casa Fender le hizo una, una, una guitarra especial para él. Y cuando se la fueron a enseñar y a, a decirle q u é le iban a hacer, oye, dijo él: Oye, pero no o、no、se s p e r é i s que os voy a hacer publicidad, ¿eh? No, no, no, que esto es una cosa para ti, porque, porque llevas todo. Pero que, que yo no voy a p u b l i c i t a r l o ni nada, ¿eh? Que yo, si me la dais bien, pero que yo no voy a. No, no, no, joder. O sea, como, como encima me regaléis algo, pero que no esperéis que yo voy a hacer publicidad ninguna, no, no, no. O sea, ha sido... Rosendo es, ha sido el tío más auténtico que ha habido en el rock'n'roll a d en el Estado. Estoy, vamos, No creo que haya nadie como él. No, no lo sé, no te sabría decir, pero bueno, sí que es verdad que él, él ha sido él. Sí, Sabina.、Vale. Bueno, Sabina ha sido Sabina. O sea, a lo mejor muchas veces no que compartimos、está. con él sus gustos musicales. ¿no? Bueno,、ah, pero es otro tío que también ha ido. Bueno, ni, su, ni su equipo de fútbol tampoco, <risa> pero bueno. Bueno, bueno, que nos estamos desmariando. Se, se, se está yendo la a l m e n a、pues. A n o s sobre todo a nosotros. A Caliban,、tal. a ver. A ti no. ¿Quiénes son los Caliban estos? Bueno. No Talibán. Talibán. A ver, ¿eh? qué, nos Caliban, A ver qué nos cuenta el, el Torquemada. Con C de cerveza. Pues mira, me parece una banda muy interesante. Es una banda germana de metalcore. Metalcore, pero también el trash, esa cañita buena hecha.、Eh, es una banda de. Es una, bueno, tú, Emi, que ha sido camionero. Es una banda de Renania del Norte. Coño, Renania, sí, sí, sí. sí. De la Westfalia. <risa> Las crónicas de、Renarnia. Renania. <risa> Renania, Westfalia. <risa> se ha hecho gracioso aquí ese, el amigo. Y nada, pues es una banda,、eh, pues ya con una cantidad de discos, mete también muchos sonidos innovadores. 11 nuevos, discos. Y pues aquí venimos con un tema que se llama. Darness in v i e c o m ¿no? Está bien dicho, más o menos. Sí, lo de, del, del lo Darme, bien, sí. sí pero lo del v i e c o m no. No, a Vizcone s donde ibas a ir tú.、I、no, no a i c o n e Hacer como tú de arqueólogo, por ahí. Eso es. Bueno, ya sabes que la producción es muy fuerte. Yo soy más de I love you, como decía el otro. A ver, ¿cómo lo has dicho? <ríe> no, que era broma, era un chiste malo. A mí te va a quitar el sitio para Que suelo bien, tener con mi hermano. Un、hace、chiste muy, bien, muy hace malo. Muy bien. Y nada, pues vamos, eso, vamos con una banda potente, cañera de la s a l a Y que os va a impactar y a gustar, y a los que los conocéis, pues sencillamente disfrutar de ella. Vamos subiendo el nivel y la cañita y el volumen. el volumen no, el volumen lo s u b í s vosotros en vuestra casa, en vuestro móvil o donde nos escuchéis. Todo Pero todo modo, es un poquito la velocidad y la distorsión. El nivel, yo creo que este programa es un nivel muy alto de música, buenos temas, buenos sonidos. Bueno, alguno ya me ha escrito, a ver cómo acabamos. <risa> q u é tienen miedo. Pero bueno, siempre hemos dicho que hay un momento para las ratas de este programa, ¿no? Pero sí, sí,、claro. lo que pasa、en、es que. En el e s m a n tiene que haber ratas y arañas y、Por、todo bicho viviente. Lo que pasa es que hoy ya estamos hartos. Ahora en verano se procre procrean más. Y hemos empezado más pronto. p A r a ver si las matamos de un golpe. No, matarlas no. Lo que te traen son más discos raros. Porque lo... necesitan ellas los huecos para meterse. El b u z ó n está apareciendo llenito, e h últimamente. <risa> o sea, a ver si nos ponen zapatilla de verdad también. Que eso nos gusta. Bueno, nos gusta todo. La verdad que aquí se apoyan a todo tipo de bandas, todo tipo de sonidos. En nuestro programa, evidentemente, está más orientado al rock y al metal, pero nosotros apadrinamos vuestros discos y os apoyamos. Sí, yo creo que esta temporada hemos hecho muchísima banda local, ¿eh? O sea, hemos.、Eh, no, a ver, apoyar, apoyamos siempre, pero sí han venido. Bandas locales, tío, ya está muy bien.、Incluida、Desde los Graven U, los Kimara, tío, y la semana pasada también los m a y b c h a y b a c h O sea, muy bien. Hemos entrevistado, joder, a, a Israel. A Israel, o sea, a los Blaze, tío. ¿Que te, sea... te está saliendo la lagrimita? <risa> no, no, pero ha sido, ha sido una, una temporada. Ay, a mí sí ya no, se me ha metido un mosquito en el ojo, tío. <risa> Cagón, ¿no? Sí, hemos hecho un montón de cositas. Este programa se va cogiendo como un. como Un pequeño hueco ¿no? n o en la zona n o y la gente、claro. quiere, quiere、eh, no venir aquí, n o pero bueno, comentar aquí sus cosas, tío. Joder, este no este rompe… Ya, ya te he dicho yo que hoy está venido raro, ¿no? ¿No va a romper ahora el a micro? A ver, s p i acaba de cargarse la pata del micro, pero sí, no sabe ¿no? cómo. No se sabe cómo. Ahora está que parece Julio Iglesias cantante. A ver, habla, ¿no? se te escucha, ha roto la pata del micro, no, se te sigue escuchando, tranquilo. <risa> hey… v a m o l a mira, vamos a quedarnos en Alemania. Vamos, vamos con una tempestad, ¿no? ¿Con Tempest? ¿Qué nos has traído? Ah, el cantante de Europe. No, hombre, no, no f a s t i d i Eh, acércate el micro, que ya no. Una vez que has roto la pata, no me rompas ahora los cables. Venimos con una banda nueva. Una banda de trash metal, una banda nueva y muy. Aunque Bokeh le haga mucha gracia el, el apellido o el nombre. No, pero lo, lo primero que me ha venido a la cabeza cuando he visto el archivo que me has traído de Tempest, t digo, oye, este es、si、el cantante de Europe en solitario. Pues no, no tiene nada que ver. Tú ya sabes que me ha tocado este fin de semana, bueno, esta semana en concreto, viajar por Europa y hemos traído esta banda nueva. Una banda alemana de trash metal,、eh, me ha parecido una burrada. Se llama Tempest y no tiene nada que ver con Europe. Con la tempestad que ha caído hoy sí, ¿no? Más bien, igual tirando a eso. Y nada, pues es un es recién sacado de, del horno. Es un disco de 2022, ahora mismo. Y nada, y, y v a m o s con ellos. Es un, el s e tema se llama de Divide. Y hemos dicho eso: reciente. Banda reciente, con poco recorrido, pero con un sonido. Brutal, y espero que disfrutéis de, de esas cosas que aparecen aquí en el buzón del desván del rey. Eso es, y vamos con ellos. <Susurra> Bueno, Tempes, ¿sacamos cartelitos para darles puntuación? Yo un 10. Hombre, yo con un 8 les dejo. Emi, no, tienes、eh, la palabra. Eh, eh, números romanos. Bueno, pero dilos.、Eh, un palito. Urex, un palito. Urex, palito. Urex, X, X, Palito, palito. Emi, ya se nota que tú eres an más antiguo que la p o l c a Vamos, a ti solo te gusta el Charleston y. Charleston. a j O sea, y hay que ser antiguo para recordar ese nombre. Bueno, la polka también, ¿no? Eso es b s t a n Charles Stone, e e c t e n d é s La polka podía yo... ser el jarco de aquellos tiempos, ¿eh? s、pues、Bueno, la... eso es. La polka, la, polka tres tres... ¿no? ¿Eh? la polka era soviética,、bueno, ¿no? La polka era soviética. Claro, tiene que ver. Son bailes e s o s de. Sí, pero de me esa, suena no, me de por ahí. Cogía la gente, tenía uno como unos pasos ya hechos. Y ¿no? que movía las piernas Hombre, no, ya claro, como el tango también. Pero bueno, Emi nos encontrará otro día en otro programa sobre ese tema, porque es de esa época, más o menos. <risa> bueno, ¿y ahora qué vamos? Vaya, vaya, vaya noche que me espera a mí todavía. No, Hombre, o sea, hemos, hemos Amorphis,、empezado. no me digáis que es una banda que hace Viking Metal, ¿no? No hace Viking Metal. No, me hace, diréis que hace、eh, no, Symphony no, Metal. No. Mí. A CDAT, <risa> A CDAT Metal. No, no, no, perdón. perdón, perdón. No pero s i、sí、son, fine, pero、sí、son fin, mira, fineses y <risa> son vikingos. Finlandeses. Casi. Son finlandeses, es una puñetera banda, bruta. A mí me encanta, es una de las bandas que más me g u s t a en este momento.、Eh, ya hemos hablado más de una vez, mezclan ese, mezclaron un poquito el Death en sus comienzos.、Eh, influencias, evidentemente, son nórdicos, pues influencias. ¿De la escuela de g o t e b u r g o No, esto es más. Es que mezclan un poquito ese sonido progresivo, de rock progresivo, con ese. Empezaron con siendo Death, ahora es más. Una mezcla ahí un poquito de todos, voces más guturales, voces más suaves, más limpias. Tuvieron otro cantante、eh, anterior a este. ¿Qué le precedía?、Eh, y este, bueno, este es el, el ex cantante de Sinistra, pedazo de voz: Tommy y u s e n Tommy Yosen. Y nada, vamos con un disco del. Bueno, el nuevo, vamos. No, vamos a hacer un disco. El disco del 2022. Disco llamado Halo. Y con el tema. Que hables al micro que no se te escucha. ¿Cómo que no se me escucha con esta pedazo de voz que tengo? In the Darkness Water. Hostia, no. Casi. No. Has acertado en algo. <risa> on, In the the dark dark water. on the Dark. On the Dark. Waters. Water, en las ¿Qué? aguas oscuras. Pues、no, quiero, ni in, pues... ni d a la... r Pero qué pasa, que en el agua no hay. ¿Tú has estado en la laguna negra de Soria? No. Pues a eso se refiere. Pero me han dicho que es panceta, ¿no? Y Torres no. <risa> Torres no te voy a dar yo <risa> a ti.、Eh. Un día te voy a dejar el micro abierto, voy a quitar la música para que la gente escuche toda la información que le da ESPI a EMI aquí, que no le deja escuchar ni un tema. No, no, yo, o sea, en los 70 programas que llevamos,、eh, no creo que, es que haya escuchado ningún tema. <risa> yo lo hago por él, porque es que la verdad que es muy antiguo. Entonces, no, si no yo, te lo lo lo lo yo te lo agradezco, yo t ESPI. lo agradezco, e Es para lo lo que、así. dices, mira, EMI. Un día lo forma, voy a poner aquí en ¿no? una webcam y que os vea la peña. Y...、Eh, me ha sorprendido mucho Amorphis, ¿eh? Pensé que iban a ser más rollo tras, más... no, no, no. no, no me, ha, me, ha gustado, me ha gustado mucho. e ha g s t a d o m u Tienen melodía y t i e n e una forma, bueno,、eh, la, lo que es la voz más grutural, a lo mejor me puede resultar un poco más desagradable, ¿no? Para pa, pa lo que me gusta a mí no, pero sí veo que tiene una melodía y que, y que conjuga todo muy bien. sí, sí Empezaron sí. siendo muy deaz,、bueno, más d e a d si queréis. Luego, pues sí que es verdad que siempre、pues, tienen ese rollo progresivo. Sus su letras están basadas básicamente en su mitología nórdica, Lódica, sobre ¿no? todo finlandesa. Hablan sobre varios libros de ellos que tienen. Pues, y bueno, pues p o e s uno se llama Tunella y, y esos discos. Entonces, pues sí que es verdad que, que ese tipo de género es muy, muy, muy nórdico. Muy de s e sonido. Yo, yo no sé si. O quiero pensar que es por el frío, por, por esa forma de pensar y sí, tal, sí, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es verdad que sus letras están influenciadas mucho en su propia mitología. Tienen mucha cultura de eso ahí, en esos países.、Eh, y, claro, y lo, es que、sí. ti lo tienen muy arraigado y muy. Pues, interiorizado. interiorizado. Entonces, claro, es que a lo mejor no tiene nada que ver lo que voy a decir con. con, con lo que es el programa del desván del rock, ¿no? Pero si esas culturas nórdicas. Eh, eh, muy poca gente ha ido a integrarse con ellos, ¿no? Entonces están como, como muy ellos, muy. Son muy suyos. Muy suyos, eso es. Así como las culturas、eh, de aquí, de la península ibérica. Es que no llegaron los romanos ahí, igual. O sea, no, eso quiero decir, que desde de, de los árabes,、eh, joder, pues, los godos, o sea, esas culturas vikingas han sido. Claro, ¿quién coño va a ir allí si estáis a 20 bajo cero todo el día, coño? ¿Quién Si es e q u coño va a ir a veros? Si es que,、eh, si es que ni, ni para eso. Pero, vos, vos, vosotros sois los que os i b a i s a otros países、claro. a, al calorcito, cabrones. No, perdona, Yo difiero de, de ti, yo pienso y, y estoy muy convencido de lo que, de lo que voy a decir. Y es que ellos no quieren demostrar nada, sino sencillamente que están orgullosos de, de su cultura. Pues no, eso, lo que está diciendo n Pero si yo no estoy.、Si、yo no, estoy, no,、si、es... pero con el tema de, de la mezcla. Ellos lo que les gusta es reivindicar su pureza. Su, su pureza.、Uh -huh. Porque también, así, este grupo es finlandés. Y finlandés ha estado invadido por Rusia, por más. Pero Entiendo, bueno, ¿cómo? pero que eran los mismos. No es lo mismo. Ellos no se consideran rusos para nada, v a más o s m bien es en este momento y no me gustaría hablar sí, de, política, de la g Sí, hablar de c o a la g u e a vale, vale. Pero no, digamos que no hay feeling, por no llamar otra cosa.、Todo、no, ya, es, ya se ha visto ahora que sí, bueno, que no vino a r o r no es de ahora. Meterse, es que estuvo de meterse de rollos de bien, política, entonces, sí, sí,、pues、sí. Ellos lo que reivindican es su, su historia, su, su personalidad como pueblo. o e s t á s diciendo lo mismo? Sí, estamos, estamos diciendo lo mismo, sí, sí. Pero te quería poner un ejemplo. Simplemente una banda como Medina Zara, que, que hace un rock andaluz, está muy enfocado más a, al rollo andalusí que al heavy metal que podían hacer aquí Los Ángeles del Infierno. Eso, eso es un poco lo que te quiero decir, ¿no? Cómo las influencias al final te salen, te salen tocando, ¿no? Y e s influencias de, de medio árabe, de medio andaluz. De lo que se hace de heavy metal, lo, y, y yo veo que esas bandas nórdicas, las que son, no te digo por q u e ahí tienes a los Volvid que hacen hasta un poco de rockabilly, pero me refiero a esas que son tan puras, al final se han quedado en su pureza, en su. En, sus, en, sus, eh, en, su cultura. en su cultura. Eso n u u u c l t r es, eso. Es. Y que tienen todo el derecho a hacerlo, que me parece muy bien.、Pero、simplemente más ¿Tenemos bien, más Así tenemos más variedad. Más、eso、bien como、es. tema de letras y, y como tema de. Bueno, sino porque sí que es verdad que esos países, yo siempre he dicho, y no vamos tampoco a extendernos mucho,、eh, que giran mucho en torno a, eso, a, la, a la facilidad también que se les da. El apoyo de locales, Total, de toda la historia. Del, del Estado, Entonces, sí, s、sí, eh, sí. Bueno, también su, su tiempo, su temperatura, su, todo equi, equivale a que pues, tienen muchas horas de, de oscuridad y tal. Y les da mucho pues, por hacer cosas de interior. Creativas. Entonces, ir interior. Entonces, pues tiene mucho tiempo y ofrece n posibilidades de poder tocar en locales a precios económicos. Lo que aquí no se apoya para nada al metal, que. No estoy descubriendo nada nuevo. Y nada, pues eso, pues ahí esa facilidad que tienen, más las ganas de. de eso lo tienen interiorizado, el, el, el tema de, de la música. Y bueno, pues, pues, pues eso son todo facilidades. Pues nos vamos a ir al calorcito del Mediterráneo. Eso ¿Vamos es. Vamos a ir hasta Italia. Voy a reconocerlo, que una de las. Para mí, muy buena cantante. La cuna Coil. Cantantes, perdón. Sí, bueno, tienen dos, pero yo estoy hablando de ella. Me parece una tía con muy buena voz. No nos olvidemos también de Andrea Ferro. Y de Alisa a g u a ver, hay varias que e c u c h a s、no. Andrea Ferro es el cantante. Sí, sí, sí, pero te estoy diciendo que, bueno, yo estaba hablando ahora directamente de Cristina s c a v i a Claro, pero son los Pimpinela del Metal. ¿no? Como diría Emi. Como diría Emi, son los Pimpinela del Metal. Pero bueno. Yo no me gusta hablar así, hay que tener un respeto a, a todo. Y además es una banda que me gusta mucho. Que llevan los dos desde el principio, y, <risa> discutiendo. Sí, y la verdad que tienen un directo brutal. Y parecido a lo que hemos escuchado antes, ¿no? Pues es una voz gutural, la otra con unas voces más agudas.、Ah, o sea, sí, pero más, bueno, juegan así.、Si、es que l Lodic a esa, melódica, jugar un poquito es e n medio pipo. Un poco lo que hemos escuchado、manera. un poco así con Amorphis. pero... Y yo me quedo con lo viejo, de la g u n a Coil. Pero bueno, eso es una opinión personal. Y nada, pues vamos a escuchar un tema de la cuna coil. Y b o q u e dinos tú que dices tú que pronuncio mal, pues venga. Pues l a y e r s of Time. Pues venga.、Y、ya está, así de fácil. Eso también lo debo yo. Sí, sí. Pero te... <risa> bueno. Venga, al lío. Venga. Esta noche nos movemos al ritmo de la guitarra. Levántate y que te vean, por lo que vas a recibir. Nosotros somos los traficantes, te daremos todo lo que necesitas. Aclamar los buenos tiempos, porque el rock es lo importante. No somos una leyenda, ni somos la causa, solo vivimos el momento. Roqueamos al amanecer en la línea de guerra, como un estallido inesperado. El cielo arderá por el sonido de la guitarra. Las cabezas van a rodar y roquear esta noche. Solo somos la artillería de alquiler, con el fuego de la guitarra listo y con la mira puesta en ti. Recoge tus bolas y carga tu cañón para un saludo de 21 disparos. Aquellos que roquean, les saludamos. Aquellos que dan, Les saludamos. Aquellos que toman, les saludamos. Aquellos que dejaron, les saludamos. Y aquellos que hacen, les saludamos. Para todos los que roquean, nuestro saludo. Para aquellos que roquean, el título de esta canción de ACF que nos ha traducido de mí, que le va a dar también título al programa de hoy. Sí, porque de verdad que desde este programa, El Desván del Rock, en el que hemos puesto muchísimas cosas y seguiremos poniendo, ¿no? Pero como un pequeño agradecimiento a toda la gente que ha estado ahí, siempre escuchándonos,、eh, yo creo que este tema habla de eso, ¿no? De la gente que, que lucha. Que no solamente desde, como, como dicen ellos, ¿no? la, la, las que construyen las canciones, los que montan los escenarios, la, la gente que va a ver, o sea, todo. El, el mundo del rock es desde, desde que se empieza hasta que se, ha, desde que se, hasta que se baja el telón, ¿no? Y los ACDC hablan de eso, ¿no? A todo el mundo que roquea.、Eh, pues a modo de homenaje, ¿no? A modo de homenaje, eso es. Y yo quería, quería traducir porque para ser un fanático como soy de, de ACDC. Solo he traducido dos temas, ¿no? Y bueno,、eh, este lo tenía, tenía muchísimas ganas de hacerlo y hoy lo he hecho. ¿Te has quitado la espinita? Me he quitado la espinita. Así que para todos los que están en el rock and roll, nuestro agradecimiento. Chavales, va por vosotros. Muy bien, Emilio. Lo que nos queda de programa también. Y dicho eso, presenta la siguiente banda. Ja, yo es buena masa. Eh. Un rockero. En el... En, el, en, el, en el rollo. Yo sé que me habéis metido metal desde primera hora. Hoy vamos a, a hacer un programa un poquito al revés. n o A lo mejor vamos a ir ahora bajando el nivel. n o Pero yo, yo he buena masa.、No, el aunque... nivel no, la velocidad.、Igual. La velocidad, eso. El nivel nunca se baja.、Eh, yo he buena masa, guitarrista blusero. Y bueno, pues rock and rollero a tope también. No hace falta explicar mucho más. Así que escucharlo y divertirse con él. Nos ha pillado casi. Bueno, yo, buena masa, siempre repartiendo buen rock and roll, buen blusero. e Y bueno, yo creo que se, se termina mi, mi participación al blues aquí. <risa> en el programa de hoy. <risa> Vuelven los metaleros. <risa> bueno, pero. Hasta... Que sí, hombre, joder, ostras.、Eh, que no claro, se podía. De, después, de tienes, después de ACDC tienes que meter algo. Y yo buena, masa、vale. quedaba, yo, buena masa, quedaba muy bien. ¿eh? No、me poner, ni o me e d j é s p o n Espi r Ni e me ha dejado poner una palder. <risa> por mí lo puedes poner cuando quieras, ¿eh, tío. No, no te preocupes. Bueno, o dónde vamos ahora? Estamos no, dudando, ¿no? No, ahora vamos al mundo del metal. d e j a de historias. No hace falta ir a ningún sitio. Vale, vale, vale. Pues bueno, dinos qué nos vas a poner. Ahora、Espy. vamos a una banda que se llama Doctor Jekyll. Y no Mr. Hyde, ¿eh? Sí, sí, sí bueno,、no、Mr. Hyde.、Hile. Y su tema es. Let me be. Lo ha pronunciado bien. Coño, los Beatles no tienen uno parecido. Let, sí, it, no, <risa> let, let it be. Eso es. Como Leticia es a bater, pero sí. Bueno, ¿banda argentina? No se sabe. Es una banda. A ver, que va a poner.、Bien. Uy, atención, atención, que e s p i va a poner vocecita. <risa> Parece un barba papá. <risa> barba papá. Mira, iros. Iros por ahí. <risa> le va a dar un, un infarto. Está o j Está como la camiseta. ¿Por qué no primero lo escuchamos y luego hablamos? Pero hablaremos de la siguiente banda. ¿No más quieres hablar de estos?、No、luego quiere... hablamos. Va, vamos a poner el tema y luego hablamos. A ver, preséntalos bien. Pon tu vocecita. Deja a Emmy que se recupere. Porque le está dando ahí un infarto. <risa> Let me be the doctor Jekyll. Venga. Dale. Increíbles. Me han gustado muchísimo, tío. Muy, muy, muy buenos. Pero no sabemos quiénes son. A lo mejor es verdad. Son Dr. Jekyll y Mr. h y d e tío. Yo creo que se transforman habitualmente. Sí, sí, sí. Muy, muy buena banda, pues, ¿eh? Muy banda buena banda. Con sonido ochentero. Banda, pues. Que no sabemos de dónde lo ha sacado Espi, tampoco. Yo creo que se lo inventado.、Si、en la... el y si... buzón de aquí, no sé, no sé si ha traído el buzón o el buzón de su casa. Y si, y, y, si, ¿Y si lo ha hecho él solo en casa con un teclado? ¿Y ha cantado él y todo? Yo creo que es la banda de Emi. <risas> la banda que tenía Emi. Emi los tunantes. <risas> tunantes. Hoy estás.、Oh, ya te digo, ya, como he dicho al principio, ayer Espi se leyó le el diccionario. Que está sacando、banda. aquí palabrejas. Pues es una buena banda, eh. Emi, <risa> los trotamundos. como... Los trotamúsicos. <risa> y Epi, s los trotamúsicos. <risa> pues sí, me han gustado lo, los Dr. Jekyll, tío. Sí, sí, sí. sí. Y... y la siguiente banda. Eso sí que. Aperiwai. Yo, yo me voy a callar porque un día la quisimos poner. Pero no había forma de pronunciar su nombre. Y no había eso. No, no. es p no, no fue e Spi, sino fue Emi. Emi. Que era e incapaz de pronunciar el nombre de la banda. a p e r i g w a y a p e r i g w a y a p e r i g w a y le voy a dar yo a este. A ver, sí, pues tú en inglés también es cojonudo. s A ver cómo l o a r reglas. A ver cómo lo ver, ¿cómo Operating dices. Operating of nothing. ¿E qué? Operating of nothing. ¿Qué operas? Si empieza por A. a bueno, pero A no se pronuncia A. No, por los cojones. e ¿Y y por qué dices o p e r a n t i a Operating. Operating, es... operating. A ver, que yo soy de los operating barrios. Operating, Spitu, Aperigüey. <risa>、yes. Soy de los barrios b a j e r o s De los barrios. Joder, yo soy de los suburbios. Mira, yo no e s t u d i a no tengo、los、estudios.、Suburbios. ¿En los suburbios de también, dónde? En los suburbios también se habla bien, ¿eh? De g a v i a r r o t a Sí, casi más o menos. <risa> no, mira, ahora vamos a hablar. Es una v a n c e o s lo deletreo? No, bueno. o p e r a i t i n Que no、Apera、eso. es O. Operaitin. Que no, que no termine. ¿Qué es Operating? i ¿Aperance?、Aperazi. ¿Dónde ves la ING? Bueno, yo siempre <risa> Se lo pregunto. Lo está inventando así, todo. Pero, pero no me quite la ilusión, que es una banda que. Me <risa> flipa, tío. Y es una banda impresionante.、Pues、es una banda a... suiza. Coño, muy bueno. Con un rollo, un metal progresivo, pero aquí en este, en este tema, cualquiera diría que es una canción timbera. ¿Cómo o Una canción.、Da. Timbera, o sea, con mucho teclado. Ah, vale, vale, vale. Muy vale. bailable, por decirlo de alguna manera. Miedo me da. Si ya tú y... lo、si no、estás no, amenazando, pero, que pero es bailable. Es que tiene, no, hay que escuchar toda la música y no es para cualquiera. Es una banda, para mí, muy técnica, con una calidad impresionante, muy、Appearance. poco conocida, pero sí que es verdad. Appearance. ¿Eh? Appearance. Appearance. Coño, Appearance. a p p e c e a p p e c e a p p c a p p e n m i del centro y dos de las afueras, pues imagínate la que hemos liado. Pues eso. Appearance. Appearance of nothing. Desde Suiza. Y el tema es. De. Cal of. i v e r Bueno, lo dejamos así. <risa> Y después de subirnos en los autos de choque. Piribiri, no, piribiri, bien, no, no, no, estamos. A mí sí me han gustado los aparines.、Eh, o b Que que tú no tengas cultura música no significa que los demás no tengamos. Ay, cómo se las tira el espi, eh. Cómo se las tira el espi. Menos mal que solo nos quedan tres o cuatro semanas para aguantarte. <risa> <risa> ya me habéis echado de menos. O de、Vamos. más. O de más. <risa> no, además nunca, ya sabes que no. Yo, cuando no estoy yo es como si no estuviera. Vamos con una versión <risa> de un clásico. Y con otro clásico. Y con otro clásico. Cantado por otro clásico. Así que. Venga, habla con tu voz melodiosa. Me dejáis h a b l a r Pero no, no queremos que hables, e d m u pero es inevitable. Pero presenta la canción y punto, no llega a chorradas. Pues no v o y a decir chorradas. Lleva 70 programas haciéndolo. Sí, porque no ha visto a los Black Sabbath. ¿Has visto a los Black Sabbath? No, no, no, no ha visto a los Black habla Sabbath. Habla micro también. Ponte los cascos. Bueno, pues me voy. Os dejo aquí a vosotros solos. ¿Con qué nos vas a dejar? Con b i s Nail. Ah, te dejamos para la siguiente, que nos queda un cuartito de hora solo. Y venga. Y una versión d e l motorizada del paranoid. ¡Ah, de exa, qué buena,、vamos. tío! ¡Qué buena! Tengo una gana de oír. Bueno, ¿verdad? dejamos que te quedes y y con hasta músicos, el final del programa, ¿sabes? porque no solo es m o r r y c l ú sino es Miss Nail con diferentes músicos. Vale, vale, vale. Gente de Dokken, gente de otras bandas. Vale, bueno, vale, vale. Pues venga, no... l e Hoy、venga. toca Noche de Versión. ¡Ah! Bueno, ¿cómo se os ha quedado? Los pelillos de los brazos. Vamos, incluso. r e Qué, no qué sé, pedazo. No voy a comentar. Ya el tema lo da. Pero hacer una versión así y tan cargada, porque、eh, había guitarras, sonaba, sonaba muy bien, ¿no? Y la voz. Y el, y el bajo, el bajo, ¿cómo mantenía la bueno, línea? Las guitarras ¿eh? eran George Lynch de Ex de Dokken, m i c k m a s、claro. de Motley y el bajista es Billy Sheehan. ¡Ah, coño! o Billy s h e e h a n sí. í o s t r a s e r ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! r j o d o s t r a s Son palabras mayores, ¿eh? Billy s h e r h a n es un animal de, la, de, los, Del bajo, de, de las cuatro, de las cuatro o cinco, ¿no? Porque esto ya, estos bajistas son ya casi de cinco cuerdas, tío. No, se notaba, se notaba. George Porque, Lynch se cura de tres punteos, r o sea que. <risa> es que yo、me. no puedo decir nada de George Lynch malo, todo lo contrario. Pero h e m o s habla d o muchas veces de Black Sabbath, ¿no? De, de, de cómo cuando punteaba Tommy Jomi, era Gretchen Boulter el, el, el que se comía todo el peso de, de la banda, ¿no? Entonces hay unos bajos muy bien hechos que siguen manteniendo la fuerza. Y yo creo que en esta versión no se ha perdido. o sea, Y además decís que es el, que es el bajista que es, ha mantenido, aunque, aunque había otra guitarra sosteniendo, todavía el bajo mantenía el peso de, de la canción. n o Hombre, es un toque diferente la, al tema original, evidentemente, porque Black Sabbath pues, es más denso. Pero a mí es una versión que me ha gustado muchísimo. No, sí u e n a s es verdad, en e o tiene razón. La versión suena mucho más ligera, mucho más. Más heavy, es que. Más heavy, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, por lo que estoy sacando información, se curraron mucho la canción porque hay hasta dos bajistas y dos b a t e r a s Me cago en diez. O sea que le hicieron un poquito una mezcla de. s e g o n d a de cuatro colegas, vamos a sacar esta. Bueno, Disney le hizo toda la producción y dijo que iba a sacar. Lo sacó como un EP. No, como, o sea, como él en solitario, sí, aparte sí, de Motley, sí, sí. y eso junto a varios músicos, y h í v de todo. a h í no mezclado un poquito. Sí, vale, sí. Los que he dicho, pues está George Lynch, Smith Mars, Luz a r a c e n o como guitarras, el Billy s e r a n y Ricky Phillips al bajista. y Hay dos baterías, hay teclados,、Buah. hay cores.、Bueno, se nota, se nota, se nota. A mí la guitarra d George Lynch, pues que voy a decir,、Yo、soy fanático de docker. Entonces, pues ahí ya me ganaron hace tiempo. Y nada, pues por culpa. Un tema, un tema más, ¿no? sí,、okay. nos quedan siete minutitos de un programa. Un tema más. ¿A dónde nos vamos? ¿Nos quedamos en el Nacional o qué? Pues nos debería tocar, ¿no? ¿O c n e l tema en castellano? Venga. e x p l í c a n o tú, Emi, un poquito. Adventus. Adventus, digamos que es un, un Frankenstein de bandas españolas. No, yo no diría tanto. Voy、bueno, a p e r m Vale, pues habla tú. A ver cómo lo dices tú. No, dices tú. es un proyecto paralelo del cantante de. Pues bueno, primero empezó. ¿No? Es una. ¿Sí? Bar... Ellos son. Casi todos son de la zona de. Pues nada. ¿Sí? ¿Habla?、Me、no, dice,、eh, no, no pero b a n d a Pues está Warcry. Banda de Asturiana,、eh, cantante de Warcry. Es un proyecto paralelo. e s t u v o en Avalanche. Y, y que nada, están debutando en el Leyendas. Y, leyendas como banda ahora, porque han tocado siempre con su banda. Y vamos con ellos a... Con el tema que llorar, llorar no sirve de nada. Eso es. Así que venga, escuchadlo y, y no lloréis. Que os va a dar lo mismo. Con las notas del Doctor Doctor, doy rapidísimamente paso a Emi y a s p i、eh, Daros las gracias a todas, a todos por haber estado ahí siempre, por habernos apoyado y que seguirá. El desván del rock siempre estará ahí. Pues nada, nada, mucho más que decir. Eh, muchísimas gracias a todos.、Eh, ha sido un programa acojonante. Nos ha gustado mucho. Espero que hayáis disfrutado lo mismo que nosotros. Y we salud you. Forzos、so, for u a vos, tu rock. ¿Verdad de mí? A tope. Manic, Gucci, que ya vos a n g o e t Aguel, e s b a n d e rock y sandala. Ayota, veste a a t a r t e